Saludos, bienvenidos al programa La Glorieta de este lunes 22 de junio. Ya hemos llegado, hemos pasado el confinamiento... ...y entramos en esa nueva normalidad. El estado de alarma ha caducado, la movilidad ya se permite... ...y los vuelos con turistas han comenzado a llegar al aeropuerto de Elche. ...pero el virus continúa y amenaza con volver a través de esos rebrotes. Desde Sanidad tienen como misión ese control de los mismos... ...y la ciudadanía tiene que continuar cumpliendo las medidas preventivas de usar mascarillas, lavarse las manos y mantener las distancias si no queremos pasar por un nuevo confinamiento. El verano además ha llegado y las playas se llenaron este pasado fin de semana con el buen tiempo. Hoy hablaremos con el ...concejal de Seguridad y Emergencia... ...sobre cómo se ha controlado la afluencia de bañistas... ...y sobre ese plan de contingencia que se va a poner en marcha... ...eso será en la segunda hora del programa La Glorieta... ...sobre las diez y media de la mañana... ...y el alcalde Carlos González... ...ha querido mandar un mensaje... ...en este primer día de la nueva normalidad. Ahora que estamos en estado de alarma... ...y comenzamos a vivir la llamada nueva normalidad... Quiero agradecer efusivamente el enorme esfuerzo realizado por el conjunto de la ciudadanía y en especial a quienes han estado en la primera línea de combate contra este virus, contra esta pandemia. No vamos a olvidar nunca el encomiable trabajo llevado a cabo por los sanitarios y por la policía y por todos aquellos que han trabajado desde el sector público y desde el sector privado por el interés general. Y por supuesto quiero tener un recuerdo muy especial para todas aquellas familias que han visto cómo el virus truncaba la vida de alguno de sus seres queridos. Ahora, Elche, nuestra ciudad, entra en la nueva normalidad después de tres meses de estado de alarma y es absolutamente necesaria la responsabilidad individual, la responsabilidad de cada uno de nosotros, porque de ella va a depender que no demos pasos atrás en la lucha contra el coronavirus. El virus sigue estando ahí, Y no podemos relajarnos. Es absolutamente necesario que sigamos manteniendo todas las medidas, las medidas higiénicas, el distanciamiento social, porque ahora la amenaza está en el rebrote. Que es lo que estamos viendo que está ocurriendo en otros países. Por ello es tan importante que en esta nueva situación, que en esta nueva normalidad, extrememos la precaución y seamos estrictos y rigurosos en el cumplimiento de todas las medidas que son recomendadas por las autoridades sanitarias. Pues es importante seguir la evolución de los contagios y nuestra provincia en las últimas 24 horas no ha registrado ningún caso positivo ni tampoco ningún fallecimiento, pero ya sabemos que salimos de un fin de semana y el número de pruebas que se realizan es mucho menor que entre semana. Y además, la actualización de los datos no es la adecuada durante el fin de semana, así que habrá que esperar a ver cómo evolucionan esos datos tras el estado de alarma y con la movilidad de españoles y turistas que se espera durante estos meses de verano. De momento ahora esperamos de nuestros representantes políticos que se pongan de acuerdo para la reconstrucción. Hay que salir de la crisis económica que nos ha dejado el cierre de empresas y fronteras. A golpe de talonario se van recibiendo esas ayudas públicas Por parte de los más, para los más afectados, el sector de la Palma Blanca, olvidado por la Consejería de Agricultura en esas ayudas a la planta ornamental y flor cortada, va a recibir el dinero del Ayuntamiento de Elche. El concejal de Promoción Económica y Turismo, Carlos Molina, anunciaba ayer domingo que se van a destinar de las arcas municipales 50.000 euros a los artesanos de la Palma para que este oficio tan tradicional, el más antiguo de la ciudad y ligado al palmeral histórico, no se pierda de los sectores más representativos de nuestra ciudad. A estas ayudas directas al sector se añaden las ayudas municipales, autónomos y pymes y a las gestiones que se han realizado directamente con el Ayuntamiento, con el Instituto Valenciano de Finanzas, para que las empresas del sector consiguiesen liquidez a través de créditos a 0% de interés por las particulares condiciones de su facturación, poniendo a disposición un servicio de apoyo municipal para solicitarlas. Estamos en conversaciones con la Consellería para incluir a La Palma Blanca dentro de un plan de ayudas específico para este colectivo, que, junto a las ayudas prometidas por Diputación y a las que van a conceder el Ayuntamiento de Elche, sean el refuerzo para que este sector continúe siendo un referente. Con el verano ha llegado también el calor y hay un grupo mítico, Radio Futura, la banda madrileña de los hermanos Auserón, que cuando tocaban en sus conciertos, sea la estación del año que fuera, convertían el espacio en una auténtica caldera al rojo vivo, porque ellos crearon su, esc su escuela de calor. Empezamos, por tanto, con el ritmo de Radio Futura. Y seguimos con más música, nos han dejado buen ritmo Radio Futura y vamos con el artista canadiense Brian Adams que tuvo en el verano del 69 la canción que le dio el empujón a la fama. La compuso buscando una canción para el verano pero de la década de los 80 y ese 69 precisamente no se refería al año sino a eso tan caliente que tiene lo que indica ese número. my first real six string Bought it at the five and dime Played it till my fingers bled Was the summer of 69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 ahora es el momento de reformar tu casa y Hogar Mobiliario te echa una mano con el Verano Sin IVA reformas integrales y obra nueva cocinas, baños, salones proyectos de interiorismo mobiliario y decoración Verano Sin IVA, financiación sin intereses y no empieces a pagar hasta después del verano cualquier reforma es posible en Hogar Mobiliario Avenida de Novelda 9, Elche La primera vez que fuiste a un concierto o tu primer beso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 Son las nueve y cuarto de la mañana, tenemos casi 25 grados de temperatura, dejamos de momento la música congelada, la volveremos otra vez a escuchar la música relacionada con el verano después de la primera de las entrevistas programadas para este lunes, donde también tenemos tertulia deportiva y ya hemos anunciado que en la segunda hora hablaremos de ese plan de contingencia que se ha puesto en marcha o que se pondrá en marcha en las playas para el control del acceso con el fin de que se cumplan las, esa normativa de la nueva normalidad. Y también, y también tendremos tiempo para hablar de cultura, porque se están recuperando las actividades culturales en esta ciudad. Pero antes, en la primera de las entrevistas, queremos hablar de las protestas, porque hay sectores que como los agricultores y ganaderos que antes del confinamiento en febrero ya protagonizaron una gran manifestación en Madrid para denunciar esa grave crisis que vive el sector y ahora tras el estado de alarma vuelve a convocar movilizaciones, concretamente para este viernes una concentración ante la Consejería de Agricultura en Valencia para seguir con su lucha de combatir los bajos precios y pedir al gobierno soluciones. Pues bien, para hablar de esta concentración tenemos con nosotros, al otro lado del hilo telefónico, al secretario de la Unión de Yauradors, Santiago Pascual. Muy buenos días, Santiago. Muy buenos días, Rosmari, y a todos tus oyentes. ¿El ¿Por qué la concentración ante la Consejería de Agricultura? Bueno, la verdad es que es un hecho lamentable que los agricultores tengamos que volver a protestar, ¿no? Pero... No se puede hacer de otra manera porque las grandes superficies, las, las grandes cadenas de distribución de alimentos no respetan para nada a los agricultores. Se está dando la situación incomprensible de que los agricultores en, en, en toda la comunidad valenciana tienen que pasar el tractor, tienen que pasar el ratobato por sus bancales de cebollas o de patatas. Eh, mientras en, los, en las, los lineales de las grandes superficies se están vendiendo cebollas de Perú o patatas de Holanda o, o producciones de Nueva Zelanda o de otras latitudes. Y es que resulta que los eh, comerciales, los, los tiburones que están al frente de esas grandes cadenas de distribución de alimentos pues eh, hacen un testaje en todos los países productores y buscan el producto más barato para importarlo y servirlo a los, a los consumidores. Servirlo a los consumidores muy caro, ¿vale? No nos, no nos eh, engañemos, no, no, no vayamos a pensar que porque viene una importación de cebollas de Perú, pues resulta que, la, que el consumidor las puede comprar más baratas. No es así. Eh, las cebollas que están en los lineales resulta que se han vendido caras, pese a ser unos productos que vienen de fuera y con eh, las normas de sanidad y seguridad alimentaria menos restrictivas que las nuestras. Nuestros agricultores se preocupan, Rosmari, de que las producciones lleguen a los mercados y a las mesas de los consumidores totalmente sanas, saludables y sostenibles. ¿vale? Nosotros respetamos el medio natural y además respetamos el buen uso de los elementos naturales. Mientras que las producciones que vienen de esos países importados, pues vienen sin esos controles. Y en el caso de las patatas es aún mucho peor, porque son patatas que vienen patatas de conservación. Los que se dedican a la, al comercio de la patata saben muy bien de qué estamos hablando. La patata de conservación es patata que se ha recolectó hace muchos meses en Holanda y está en cámaras todo ese tiempo, con lo que los almidones presentes en la patata, que es lo que la hace suculenta y, y, y energética, se transforman por ese periodo largo en cámara, se transforman en azúcares. Y todo el mundo habrá tenido la experiencia de hacer una tortilla de patatas que, por mucha sal que le eches, nunca tiene sabor. ¿no? Y es por culpa de esas patatas de importación ¿eh? que han estado conservadas en cámaras durante muchos meses, porque la cosecha allí se realizó el año pasado, ¿Vale? Y, y claro, eh, en esas circunstancias, nosotros tenemos que protestar y decir muy claro ¿eh? ante la consellería, que para eso es una consellera amiga, es ¿eh? una consellera que conoce perfectamente el medio rural, porque es mi ella y es ilicitana y sabe todo lo que pasa aquí en el campo de Elche, y debería recordarlo, pues eh, para que se haga sensible y pueda, junto con los agricultores, eh, Decirle a toda la sociedad que ya está bien, que, que el consumidor tiene que saber elegir, saber, saber seleccionar y saber lo que está comprando. Tiene esa obligación y ese deber. Pero eh, en estos momentos en España es obligado eh, etiquetar los productos agrícolas en las grandes eh, superficies comerciales para que dar esa información al, consum al consumidor, la procedencia de esos productos agrícolas desde hace ya bastantes años, ¿eh? Eh, en todos los lugares que se comercializa un producto, una fruta o una hortaliza, tiene que figurar en la tablilla de precio tiene que figurar el origen, la variedad, eh, todas las características de, ese fru de esa fruta o hortaliza y el precio por unidad o por kilo. Tiene que ser absolutamente claro, el consumidor tiene la obligación de ver en esa tablilla lo que está comprando. Y si no se fija, pues nosotros no podemos hacer nada, pero sí sufrimos las consecuencias. Ahora que, la, que la, las importaciones se les han terminado, ahora vuelven a comprar en el campo valenciano, cuando nosotros ya hemos rotulado cientos y cientos de hectáreas de estas producciones, además producciones de la máxima calidad. Cuando decís que habéis rotulado, ¿eso qué significa? Eh, roturado, pues eh, que el agricultor antes que recolectar eh, sin precio, eh, eh, dándolo a resultas, o antes que recolectar para venderlas a 5 céntimos el kilo, coge el retobator, que es un apero de labranza, y muele totalmente la cosecha que está en el banco. O sea, que está, están destruidas. ¿Pero aquí en el Candelcha claro. ¿eso, eso ha pasado? Claro, claro. Aquí en el Candelcha ha pasado, ha pasado en Alicante, ha pasado en Orihuela, ha pasado en, en Moradí, aquí, y sobre todo en Valencia. La zona, la, toda la huerta de Valencia es muy buena productora de cebollas, nosotros aquí de patatas. Las patatas del Candel se han triturado porque los precios... Claro, van... algunas sí, algunas sí, otros los, las mantienen en cámaras. Durante un periodo corto de tiempo, durante 15, 20 días, un mes, pero sí, claro que sí. Vale, ¿y qué soluciones vais a exigir? ¿Qué puede hacer la consellera? Eh, Mireia bueno, la, la consellera lo que tiene que conseguir es que todas las grandes superficies, a la hora de, de importar… Eh, expliquen claramente en las tablillas de comercialización cuál es el origen del producto, cuál es el precio, cuál es la variedad y sobre todo, importantísimo, aunque todavía no es obligatorio en las tablillas, cuándo se recolectó esa cosecha. Porque a lo mejor de esta manera los consumidores sabrían que si una patata se recolectó hace seis meses, pues igual no es tan buena como una recién recolectada. Y nosotros lo que ofrecemos a los consumidores son frutas y hortalizas recién recolectadas, que es un valor estratégico, es un valor inmenso. Pero claro, al final, Rosmari, estamos hablando de respeto. Si las grandes eh, cadenas y los, los, los comerciales de esas plataformas de distribución de alimentos no respetan a los agricultores nuestros, a los agricultores de las zonas en las que ellos venden con su cantidad inmensa de tiendas y de, y de supermercados, pues eh, ese respeto, ese no respeto, es el que nosotros protestamos contra eso. ¿no? Pues, o sea, pues, ellos pues, tienen que respetarlos. Sí. Lo que no significa, Rosemary, que nosotros eh, tengamos la, la posibilidad de, de obligarles a ellos. No, no, si al final eh, nosotros tenemos una debilidad importante y es que tenemos la cosecha en el campo y si no la col recolectamos, se pudre. Y ellos pues, tienen que re respetar eh, El precio mínimo de producción, cuanto menos, ¿eh? que se acordó por el ministro de Agricultura, Luis Planas, hace ya unos meses. ¿vale? Eh, claro, si estás diciendo que no se os respeta, eh, que hay que um, etiquetar bien los productos, es porque no se está haciendo en estos es momentos. Porque, ah, es, es porque, hay es obligación, no está, pero no se está haciendo. Es, está. es porque no se está haciendo, Rosemary. Pero se está y incumpliendo. Es porque, Si no, si no se sí. hace, si no se etiqueta, ¿es porque entonces las grandes superficies, las grandes cadenas están incumpliendo alguna normativa o es que no está reflejado en ninguna normativa? El Vamos el a ver, etiquetado. La, la normativa de etiquetado es obligatorio por ley. Ahora, hay lugares, grandes superficies, pequeñas eh, superficies, tiendas de barrio, eh, eh, comercios eh, no sedentarios, en los que el etiquetaje las tablillas de venta del producto no están adecuadamente eh, claras ¿vale? y porque además nosotros creo que tenemos que exigir ante estas circunstancias un nuevo parámetro dentro de esas tablillas, es ¿eh? el tiempo desde que se recolectó el producto para identificar claramente esas patatas de conservación ¿vale? o esas cebollas que vienen recolectadas hace tres meses. ¿Ustedes han sopesado que las concentraciones deben, es prudente llamar a los agricultores y ganaderos, o a los agricultores mejor dicho, a esa concentración? Se lo digo porque el virus sigue estando aquí. El virus Rasmari está aquí y las condiciones en las que se ha realizado la convocatoria de esta movilización es precisamente para mantener esa distancia de, de seguridad entre los, entre los que se vayan a manifestar. Eh, no es una manifestación masiva, no se está convocando a todo el sector las... las dos organizaciones mayoritarias en la comunidad valenciana, como es la Asociación Valenciana de Agricultores y como es la Unión de Labradores, lo que hacemos es un llamamiento para que acudan los agricultores a esta movilización, pero siempre con, con prudencia. Eh, siempre de una manera limitada. Pero... Eh, se, trata, se trata de un acto de protesta en el que se van a mantener las distancias de seguridad y el uso de mascarillas uh -huh. y la disponibilidad de geles hidroalcohólicos para que en absoluto haya el más mínimo riesgo que nadie nos pueda señalar uh -huh. diciendo que hemos cometido una imprudencia cuando lo que estamos es clamando la mano por nuestro sector. ¿Pero por qué se ha llegado a la protesta a la movilización de las calles? Porque lo que ustedes solicitan se puede pedir en una reunión con la consellera de Agricultura. ¿Qué pasa? ¿Que las reuniones has, no han sido fructíferas? Ya. Las reuniones no han sido fructíferas y las reuniones se han realizado, pero eh, es difícil que la administración autonómica pueda influir en las grandes cadenas de distribución. Esto no supera a todos. Esto tiene que ser una iniciativa del ministerio como ya la tuvo en febrero ¿eh? al obligar a los a los vendedores a las grandes cadenas de distribución a mantener los los pagos a los agricultores por, por el precio para el coste de producción como mínimo ¿vale? pero como eso no se no se está respetando entonces yo creo que la opción de bruselas es la más eh, acertada yo creo que la comisión, el comisario de agricultura, la comisión de la Unión Europea o incluso el Parlamento Europeo deberían manifestarse claramente en favor de los agricultores al exigir a todas las plataformas de distribución que respeten siempre los costes de producción y, los, y el rendimiento mínimo humano de un trabajo que dura muchos meses y en el que el agricultor invierte Su, su patrimonio y su salud. Eh, con lo que acabamos siempre en Bruselas, los eurodiputados eh, españoles y valencianos, no sé si habrá alguno, eh, ¿están haciendo algo sí. por el sector? Sí, los hay. De momento no sé si las organizaciones han contactado con ellos. Imagino que sí, pero no lo sé. En este momento no te puedo decir si los eurodiputados eh, están al tanto de esta circunstancia. Pero yo opino que lo tenemos que hacer cuanto antes, porque esto es la punta del iceberg. Ahora mismo estamos hablando de patatas y cebollas, pero dentro de cuatro días hablaremos de otras frutas y hablaremos de campañas importantísimas. Eh, en el caso nuestro tenemos las uvas embolsadas de la en el caso tenemos también las granadas, tenemos muchísimas, muchísimas producciones en las que, si no hay el respeto por los agricultores, desgraciadamente nos veremos en situaciones mucho peores de movilización, Claro, ustedes lo han llamado muy claro, los tiburones, aquellos que están jugando con la agricultura ilicitana, porque es una guerra de precios que lo único que quieren es conseguir más beneficio y por eso se van fuera a conseguir cosechas mucho más baratas que las que se puedan cultivar aquí. Y eso dicen ustedes que el consumidor tiene que saberlo. Pues bueno, nos fijaremos. dicho, lo has dicho clarísimamente, y Nos fijaremos mucho en el etiquetado. ...pero has dicho que esto es la punta del iceberg... ...no sé si es la gota que ha colmado el vaso... ...porque ustedes tienen un gran bloque de hielo detrás... ...que es el agua en estos momentos. Eh, el agua es eh, la espada de Damocles... Nosotros, ...es la amenaza permanente... ...pero bueno, eh, de momento los agricultores ilicitanos... ...y alicantinos están salvando la situación... ...porque estos meses atrás pues han sido lluviosos y, y se han podido pues, eh, eh, mantener los cultivos de una manera más o menos sensata, con una cantidad de agua importante. Pero bueno, sabemos que las lluvias han sido mucho más generosas en el centro de España, donde están las cabeceras de los grandes ríos y donde tenemos precisamente el inicio del trasvase Tajo Segura, y allí los pantanos han crecido de manera exponencial. Allí, entre Peñas y Buen día supera los 900 hectómetros cúbicos. O sea, eh, eso es ya una situación que garantiza plenamente todos los desembalses establecidos por ley, pero ¿qué pasa? Pues pasa que los castellano manchegos se plantean la judicialización de, de todas las medidas que adopta el gobierno es decir, si aprueban un desembalse para riego y para consumo humano pues eh, los de Castilla-La Mancha inmediatamente ponen el recurso contra eso, cuando sin embargo están desembalsando grandes cantidades de agua que llega al final del río Tajo donde en Portugal provocan eh, saltos eh, para generar energía, ¿vale? Entonces, eh consienten esas, esas derivaciones de caudales hacia Portugal para que generen energía y, sin embargo, se quejan de unas pequeñas aportaciones, mínimas aportaciones, en comparación con aquella cantidad eh, del tajo para el riego y para el abastecimiento humano. Yo creo que falta sentido común, que falta inteligencia, que falta responsabilidad en Castilla-La Mancha. De alguna manera, alguien debería poner el punto, eh, marcar la línea que establecería el, para no rebasarla. Entonces, bueno, pues a partir de ahí podríamos llegar a acuerdos. Algunos acuerdos eh, que ya están más que trillados y están reflejados en la ley, Rosmary Nosotros tenemos derecho a esas aguas. ¿Por qué siempre tiene que acabar en, en, el, en el juzgado eh, por culpa de Castilla-La Mancha todos los desembalses? Es algo que no comprendemos. No, no se comprenden muchas cosas, pero eh, ustedes, la Unión de Yauradors, como entidad. Eh, no sé en estos momentos si están ustedes alegando ese plan de cuenca, eh, si van a presentar alegaciones, porque claro. la normativa también… ¿Quieren cambiarla, quieren modificarla? Vamos a ver, estamos ahora en el periodo de, de completar la lista de temas importantes. Eh, el documento previo al de planificación hidrológica de cada una de las cuencas. En octubre se nos acaba el plazo para presentar esas um, alegaciones, esas aportaciones a esa lista de temas importantes y una vez que se termine ese periodo, se abrirá el periodo de eh, planificación hidrológica. Nosotros somos los más implicados en la sostenibilidad ...somos los más implicados en el respeto a los elementos naturales... Eh, ...el aire, la tierra, el agua, eh, para el agricultor son la vida... ...y lo que no vamos a consentir es que eh, quienes no tienen ningún beneficio en ello... ...o tienen un beneficio terciario, se pongan por delante del consumo de agua... ...en nuestras viviendas y del riego en nuestros bancales. Y digo terciario porque... En, en, entre Peñas y Buendía, Rosmari, y esto es curioso, hay que conocerlo, eh, el general Franco estableció una, uno de esos polos de desarrollo en el que se pretendía transformar los pantanos de Entre Peñas y Buendía en un mar donde los madrileños o la gente adinerada pudiera ir a pasearse con su barco eh, por ese pequeño mar interior de Castilla. ¿no? Entonces, allí se descubren, por ejemplo, eh, grandes construcciones de hoteles que están totalmente abandonados e incluso proyectos urbanísticos de construir una pequeña Venecia con pantalones y viviendas eh, construidas justo encima del agua, donde los propietarios de esas viviendas solo tuvieran que dar dos pasos para coger su barquito y pasearse. Claro, todo esto. Con estos años atrás de sequía, donde los, la, entre entrepeña y Buen Día solo alcanzaba 400 o 450 hectómetros cúbicos, todo esto era impensable. Y de hecho, muchas de esas eh, ilusiones de la dictadura se vinieron abajo hace muchísimos años, ¿vale? Entonces, esto la gente no lo sabe, pero hay que ir allí, verlo y decir, ¿pero cómo se pe planteaban la vida estas personas? ¿A costa de quién? ¿Vale? Estamos hablando del periodo dictatorial y el, no, caudillo. No, sí, es, es es, es, el caudillo. Es curioso, <risa> yeah. es, es, es, es curioso Román. Yo no lo saco porque quiera sí. eh, no, incidir no, no, en no. la política. No, no, lo saco porque es, que es una curiosidad tremenda. Es algo absolutamente incomprensible. Hay claro, muchas, como, como hay muchas, muchas medidas, más. Efectivamente, hay muchas más que podríamos estar hablando. Pero estamos en época de democracia y, evidentemente, ustedes tienen que combatir o a través de vía judicial o a través de alegaciones o a través de buenos... De, el del diálogo, tienen sí. ustedes que combatir todas las amenazas del trasvase sí. Tajo Segura y la más sí. importante es que eh, parece ser que el nuevo gobierno sí está por la labor, el nuevo ministerio sí está por la labor de, de limitar más eh, los desembalses. Pues yo no estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que el nuevo gobierno lo que está por la labor es de que no se produzca ninguna clase de amenaza ...a la sostenibilidad del acueducto Tajo Segura... ...ni de otras utilizaciones del agua del Tajo. Yo entiendo que han habido ocasiones... ...en las que se ha amenazado por parte del Gobierno... ...la disponibilidad de agua... ...cuando hace eh, un año y medio... ...se provocó una paralización de un trasvase... ...pero bueno, hubo razones que al final se comprendieron. Yo creo que quienes tienen la información más directa al respecto son todos los responsables de Rivas de Levante y de otras eh, eh, entidades similares, como es el, el, el Scratch en Murcia, el Sindicato Central de Regantes de Murcia, tienen toda la información puntual y, en fin, yo creo que la sostenibilidad la tenemos que manifestar no derrochando ni una sola gota de agua y, en eso, los agricultores ilicitanos somos pioneros, somos de los más responsables en todo el Mediterráneo a la hora de bien utilizar La poca agua que nos llega. Sí, por eso no se entiende que a veces no se envíe eh, toda la cantidad que debería enviarse de los trasvases del Tajo Segura. Por eso se lo digo, muchas veces también el presidente de Riegos del Levante se ha quejado amargamente porque la ministra no les ha recibido. Sí, es cierto que han habido ocasiones de esas. Yo espero que eso no se vuelva a repetir, porque en esas circunstancias estábamos por los 400, 420 hectómetros cúbicos y ahora que pasamos de los 800 o 900, pues es absolutamente incomprensible. Sería absolutamente incomprensible que desde el Ministerio de Transición Ecológica se planteara, eh, desde la ministra correspondiente, se planteara un freno o un boicot a cualquiera de los desembalses necesarios para vivir en el Mediterráneo, porque no solamente es eh, Alicante, Elche, sino es, es Murcia, es Almería, en fin, son muchísimos municipios y muchísimas eso. tierras. Por eso, por eso hay que controlar qué están escribiendo en, el, en los planes hidrológicos y, y cuál es eh, la propuesta de, del Gobierno Central de este Ministerio para regular en los próximos años ese acueducto del trasvase Tajo Segura que es clave y esencial para nuestro desarrollo. Santiago Pascual, secretario de la Unión de Jauradors, muchísimas gracias por explicarnos esa concentración eh, que ustedes van a llevar a cabo este viernes ante la Consejería de Agricultura contra los bajos precios, que es un una de las amenazas más graves del sector y también por hablarnos de cómo se encuentran las reivindicaciones del agua. Muchas gracias. Gracias a ti, Rosemary, y, bueno, y a todos los oyentes en San John al Motor se han vuelto locos toda la gama kilómetro cero a precios irrepetibles solo durante este mes de junio y en unidades limitadas podrás encontrar unos precios nunca vistos llévate un San John Corando G15T Urban 163 caballos por tan solo 18.500 euros o si eres más de ciudad podrás encontrar un San John Tivoli G12T por tan solo 12.500 solo este mes y en unidades limitadas corre que se acaban, te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario San John, en Elche, Sor José Pancorta 35 y en sanjonalicante.com.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 This is Este martes a las 7 de la tarde en el 101.4 Tele Elche en Radio Marca, vive el partido en directo Elche Deportivo con todo el equipo de marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Novo Center, Taperías Franja Verde, Mármoles Formas y Diseño, Restaurante Martino, Talleres Hermanos Bri, Mercado de Elche, Restaurante Espacio Quiles, Salones Jackpot, Ace Broker Group Gestemo, Restaurante Franja Estadio, Painby, Restaurante Catona, Juan Agullo Citroën, Nautic Antonio Romautos Concesionario Mazda, Salones Agullo Alonso Caracter, M Solers El Hogar del Profesional y Port, Maderera Ilicitana y, y Materiales Cano. Recuerda, este martes a las 7, El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 Son las 9 y 41 minutos de la mañana, tenemos 25 grados y medio de temperatura y antes de la tertulia deportiva con Paco Gómez y José Antonio González, nosotros antes de analizar esa buena victoria del Elche Club de Fútbol del pasado viernes contra el Girona, nosotros vamos con unos minutos dedicados a la música, retomamos ese hilo veraniego y nos vamos al rincón de las canciones eternas porque allí también encontramos temas dedicados completamente al verano y si no fíjense ustedes en lo que en el éxito en uno de los mayores éxitos de esa banda de surferos de beach boys BUSHY BUSHY bond HERE SERVING USA YOU'LL CATCH THEM SERVING AT NIGHT INSIDE, OUTSIDE Ventura USA VENTOR A COUNTY EATING Inside, we'll INSIDE, OUTSIDE USA SEND A CURRY CAMP you were serving, serving U.S.A., and and outside, outside Después de surfear las olas con los Beach Boys, vamos con en este primer lunes de verano con otro género musical que también nos recuerda mucho el mar por ese balanceo, las habaneras, y qué mejor que la habanera ilicitana, esa que interpretó el cor de cambra, magníficas voces, gracias a la letra compuesta por Fernando de Nadie. 1.4 Tele Elche Radio Marca. En Eroski Elche ahorra mucho más. Pollo entero, 1,99 euros kilo. Pechuga de pollo, 3,99 euros kilo. Barra de pan común, 1,3 unidades. Dorada, 1,99 euros pieza. Hipermercado Eroski Elche en el centro comercial Lalyub, abierto de 9 de la mañana a 10 de la noche. Eroski Elche, ahora más que nunca, contigo. Ahora es tiempo de ayudar. Los mercados de Elche colaboran en la campaña solidaria del Ateneo de la Policía Local de Elche recogida de alimentos. En cada mercado hay un lugar para tu aportación. Alimentos perecederos, pañales y productos de higiene personal. Todo será entregado a Cáritas y a Cruz Roja. Colabora. Mercados de Elche, abiertos de lunes a sábado y viernes por la tarde.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 Urbaser y sus trabajadores en esta etapa velan por vuestra seguridad con sus mejores armas, la higiene y la desinfección. Hemos aumentado servicios diarios, baldeo de calles, mobiliario urbano, desbroce, para que todo esté en las mejores condiciones de higiene para ti. Volvemos a la normalidad con todos nuestros servicios, tomando todas las medidas de prevención. Urbaser y Ayuntamiento de Elche agradece la colaboración de los ciudadanos comprometidos con la limpieza de la ciudad.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 La Glorieta. Rosmar y Alonso. Faltan nueve minutos para llegar a las diez de la mañana. Tenemos casi veintiséis grados de temperatura y el termómetro va subiendo. Hay calor en el primer lunes del verano y ahora que hemos entrado también en la nueva normalidad, volvemos la vista atrás para recordar cómo los músicos nos han ayudado para llegar mejor hasta aquí. Recordamos el trabajo, por ejemplo, de los hermanos Muñoz de Estopa, que han podido grabar desde sus casas ese videoclip de su último trabajo, Corazón sin salida. Te acercaste demasiado tantas veces que me he quedado un poquito de tu sombra. Tú que sabes lo que a mí más me enloquece, y que me muero cuando tus labios me nombran aprendimos a soñar el mismo sueño que se va desvaneciendo cada día y los días en el invierno son más pequeños pero aún queda mucho otoño todavía y se nos acaba el tiempo desde que ya no existe ayer y no nos sobra ni un momento si cada vez que miro para arriba este corazón sin salida se quiere salir de tanto esperar sin salida solo una gota saliva me da la receta prohibida me gloria En y me dijiste tantas cosas que jamás recordaría, yo te dije, meer. Ik bueno que viniste, vamos juntos al jardín de la alegría, aprendimos a cruzar niet la calle y a vivir sin ben ni Cuando subes la montaña viene en un valle y después te la fantasía dice no se nos acaba el tiempo desde que ya no existe ayer, no sobran un momento. imposible retroceder eh, cada vez que miro para arriba. Zonder uitkering, zonder uitkering, zonder uitkering, de uitkering, zonder uitkering, zonder uitkering, zonder uitkering, zonder uitkering, zonder uitkering, zonder En no nos sobren een moment. Impositief retroceder. Eh. Cada vez que miro para arriba, desde este corazon sin salida. Si quieres salir de tanto beer. Deze corazon sin salida, solo una nota de tuin saliva. Tier nummero la receta prohibida. Mamma, man, no, man, no, no, no, no, no, ya que miro para arriba, es mi corazón sin salida, sé que salir de tan espera, pero no con salida, solo una gota de tus animas, que me da la receta prohibida, me sale algo.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 Tu futuro ni se crea ni se destruye, solo lo transformas. Y la mejor universidad para hacerlo es la UMH. En ella puedes estudiar el grado que más va contigo y así estar in love con la vida. Bienvenidos a la Universidad Miguel Hernández. Bienvenidos Miguel Anial. Acepta el reto y únete a la generación del futuro en umh.es. Enamorados de nuestro mar y nuestra sierra, de esta tierra que nos ha enseñado que sin vosotros... No somos nada. Que esos cafés, esas risas, esas tardes de compras, son los que nos dan vida. Hemos aprendido que quererte es cuidarte y que a veces hay que parar para avanzar más fuertes. Gracias por estar ahí. Centro Comercial Lacho. Movimiento Loving People. En Escuela Infantil Elisa Ruiz estamos preparando con mucha fuerza y mucha ilusión nuestra vuelta. Pronto volveremos a sonreír, sentir, descubrir, acompañando sus emociones y contando con grandes espacios al aire libre. Podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico o del teléfono. Recibiréis una información personalizada sobre todos los detalles que necesitéis. La Escuela Infantil Elisa Ruiz es el lugar para aprender y crecer feliz. Infórmate en mail@escuelainfantilelisaruiz.es y en el 965 43 22. Cuando pienses en madera, piensa en maderera licitana. Especialistas en carpintería estructural y decoración en madera. Maderera Ilicitana dispone de almacén y serrería propia con amplio stock en madera. Ven a ver nuestra exposición y pide presupuestos sin compromiso. Estamos en carretera Catral a Dolores, kilómetro 0900. Maderera Ilicitana con el Elche Club de Fútbol. Maderera Ilicitana, carpintería de exterior.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 Juan Agulló, Citroën, en Avenida Libertad 60. Llámanos, 965 46 47 21. Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues hemos llegado a las 10 en punto de la mañana y antes de la tertulia deportiva con nuestros compañeros Paco Gómez y José Antonio González. Vamos con otra canción también de otros hermanos protagonizados y enseguida estamos para hablar de esa victoria de Leche. Vamos con los hermanos de Ketama porque ellos versionaron de forma pues maravillosa esa canción de Antonio, de Antonio Vega. Ellos se dejaron llevar.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 ¿Vas a estudiar bachillerato el próximo curso? En Salesianos Elche te ofrecemos la posibilidad de hacerlo en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales o en la modalidad de Ciencias en el itinerario biológico o tecnológico. Estudia en un ambiente cercano y familiar. Más de 20 años de experiencia impartiendo bachillerato y nuestros excelentes resultados académicos nos avalan. Plazo de inscripción del 17 al 25 de junio. Más información en nuestra web elche.salesianos.edu y recuerda, cursa tus estudios en Salesianos Elche. Porque educar es cosa del corazón Teleelch Radio Marca 101.4 La Radio de Elche La Glorieta Con Rosmar y Alonso Pues damos la bienvenida también a todos los que nos siguen ya en esta segunda parte del programa La Glorieta, cuando son las 15 minutos y tenemos 26 grados de temperatura, comenzamos la tertulia deportiva y lo hacemos con esa victoria del Elche Club de Fútbol que comentarán Paco Gómez, muy buenos días Paco. Hola Ros, buenos días. Y José Antonio González, muy buenos días. Muy buenos días Ros. Bien pues Paco, gran victoria. Importante, importante victoria porque veníamos tras el confinamiento de dos malos partidos, dos malos resultados que incluso habían sacado al Elche del playoff, habían generado ya dudas, desilusión y bueno esto es el fútbol y sobre todo en esta nueva situación que los partidos son cada tres días, que hace tres días todo se veía gris oscuro y ahora se ve blanco roto, el Elche consigue una victoria que le mete de nuevo en playoff incluso en la posición más alta que yo recuerdo esta temporada, quinto clasificado La jornada ha sido realmente buena porque eh, el Elche gana un rival directo como es el Girona y le adelanta. Eh, que no olvidemos que el Girona es el equipo con mayor presupuesto de la, de la categoría. Además el Mirandés, que es el que adelantó eh, el pasado fin de semana al el Elche, también ha perdido. El Rayo Vallecano no pasó del empate, es decir, los perseguidores eh, del Elche eh, no han sumado de 3 en 3 y eso ha supuesto una gran ventaja para el equipo licitano que con 50 puntos consigue la permanencia virtual y como decía Pacheta en rueda de prensa tras el partido, ahora toca soñar. Por cierto, un Pacheta que era vitoreado por sus futbolistas cuando entró al vestuario después de finalizar el encuentro y eso demuestra algo muy difícil de ver y, y sobre todo de escuchar. La extraordinaria comunión que hay entre plantilla y técnico. Eso no es habitual y menos que se... Exteriorice, entre comillas, ¿no? Y que eh, los jugadores vitoren al técnico cuando entra el vestuario, pues demuestra que ahí hay mucho feeling, hay química. Y eso es muy importante porque quedan ocho partidos para disfrutar. El Elche, como dice Pacheta, se ha quitado la mochila del objetivo que era la permanencia, ya la tiene en la mano y ahora, bueno, pues a seguir luchando por la ilusión de jugar el playoff de ascenso. Si lo dices tan seguro, Paco, eso, José Antonio, supongo que es porque los resultados de los otros rivales no fueron o han beneficiado al Elche en sus pretensiones a la, a la Primera División. Sí, ha sido una jornada muy buena para el Elche, todavía falta el derbi asturiano esta noche, donde interesa, bueno, que no gane el Sporting para que no siga enganchándose a esa lucha por la zona de playoff, pero es que de la parte de arriba, de arriba de la tabla tan solo ganó el Almería y también el Elche, o sea que ha sido una jornada muy positiva para el Elche, que bueno, de un partido a otro cambia absolutamente toda la perspectiva de nuevo, eh, son tres puntos importantísimos, eh, doble valor cuando consigues vencer al equipo que tienes justo por delante el equipo franjiverde que ya se coloca en quinta posición y es una victoria y un encuentro que debe marcar también un punto de inflexión, el Elche que regresó mal después del parón por culpa de la pandemia y que con esta primera victoria post-Covid-19, pues eh, tiene que afrontar la recta final del campeonato Quedan ocho jornadas pues con la intención de asegurar ahí una plaza en los puestos de promoción de ascenso. Sí, pero solamente tuvimos un gol. Menudo gol, ¿no? Fueron tres puntos. Bueno, bueno, yo firmo que solamente tengamos un gol y que no le marquen ninguno. Eso serían ocho victorias más de aquí a final de temporada. Bueno, vale, nos conformamos con el gol. He sido muy ambiciosa Paco, pero sí que me gustaría que me dijerais eh, ese gol. Edgar Badía, Hosan, Pacheta, ¿de quién es el mérito? Bueno, pues el mérito en el 70% es de Hosan, que agarra el balón cerca de su propia área en un despeje que lo lleva conduciendo los 70 metros rodeado de contrarios, es decir, para el que no lo haya visto lo más parecido a lo que suele hacer Messi en sus buenos wow. tiempos, eh, el balón pegado al pie como si tuviera chicle en la bota, eh, le van entrando contrarios y no hay manera de quitársela, llega hasta la cocina, hasta línea de fondo y cuando lo normal llegas asfixiado, ya no te, ya no te llega la sangre, el riego para poner un buen centro, él pone un centro magnífico y llega a scriche, remata de cabeza en el primer minuto de la segunda parte y el Elche vive y sobrevive gracias a ese magnífico golazo. ¿Vas a perdonar a la Liga por no haber vivido ese magnífico golazo en directo? Pues hombre, yo no voy a perdonar a la Liga de que no nos deje entrar a los estadios en la vida, pero es lo que qué? nos toca vivir a nosotros y a todos los medios locales uh -huh. y lo vivimos aquí en el estudio con una alegría increíble porque fue un gran gol, fue un golazo. Lo que pasa es que luego tocó sufrir, ¿eh? luego sufrimos, <risa> los últimos 40 minutos tocó sufrir. ¿Por qué? Porque se replegó el Elche... Porque... Las dos cosas, porque un gol produce ese efecto psicológico. El Elche en cuanto ve que ya se pone por delante en el marcador... Se aferra a guardar como, como oro en paño esa victoria y el Girona, que lo tiene todo perdido y no olvidemos que es un equipo exclusivamente diseñado para ascender de manera directa, no ya playoff. De hecho, el Girona, para hacernos una idea, eh, en plantilla tiene 24 millones de euros más que, lo, que el Elche o sea, es una locura, es una barbaridad, y el Elche le ha los dos partidos. Bueno, pues a partir de ahí el Girona da un paso adelante, no, dos, empieza a sacar jugadores de ataque, lo que no había arriesgado antes lo arriesga, y el Elche inconsciente o conscientemente da dos pasos atrás. Y al final se produce ese efecto de que el Girona tiene dos o tres ocasiones, un balón al larguero, dos paradas de cada día muy beneficiosas. Bueno, pues el factor suerte que también... En el fútbol y en el deporte influye, lo tuvo el Elche y el Girona no fue capaz de marcar y bueno, pues supo sufrir el equipo ilicitano. Pues yo creo que sale ganando José Antonio, porque José Antonio, vivir el, el Elche, tú siempre lo vives aquí, ¿eh? sí. pero vivirlo con Paco Gómez aquí, eh, con esa voz que nos eh, apasiona y que nos engancha eh, tan cerca... ¿Cómo es? Pues eso es muy especial. Ya te lo he comentado alguna que otra vez, Rol. ¿no? Yo lo he dicho ya también muchas veces, ¿no? Que eh, yo desde bien pequeño he seguido los partidos de leche con Paco y la verdad que es una pena no tenerlo en el estadio con todo lo que ello conlleva, pero bueno, cuando pero lo podemos disfrutar cerca, ¿sí? también aquí mismo, pues la verdad que. Eh, pero, pero es tu jefe, ¿no te pone nervioso? Es, es una lección. No, bueno, eso al final eh, queda en un segundo plano, ¿no? Eh, luego a mí me pasa siempre. Siempre lo mismo, ya cuando como decimos, ¿no? cuando ya te pones en harina el partido se me pasa súper volando ¿no? y tampoco lo puedes disfrutar tanto de, desde el punto de vista del espectador ¿no? porque eh, tienes otras responsabilidades y estás a otras cosas pero sí, la verdad que también es muy especial eh, disfrutar de los partidos eh, desde aquí, con Paco, con todos los compañeros claro. y más sobre todo cuando, cuando gana el Elche, porque yo imagino que también los espectadores de Teleelche eh, nos verán desde sus casas ¿no? Eh, claro. cuando el partido va bien la verdad que el estudio es una alegría y cuando se tuerce un poquito la cosa, pues eh, también nos ponemos tristes, lógico. La, la verdad es que, Paco, es mérito tuyo el, el tener un equipo, este equipo. <coughs> Lo has hecho tú, este equipo para retransmitir los partidos de Leche. Imagínate que podáis mm. llegar a retransmitir todos los partidos del playoff y el ascenso. Ojalá, ojalá, porque la clave para triunfar no es el deporte individual, es como el... Es como el deporte, en este caso el fútbol. Eh, hacer un buen equipo es importantísimo. Uno solo no, no vale. Tiene que ser eh, el, el juntar lo mejor de cada uno. Yo creo que hemos juntado un muy buen equipo... Y la verdad es que se nota, ¿no? Eh, por eso somos la referencia desde hace muchos años, eh, solo hay que ver la cantidad de anunciantes, tenemos unos 30 anun anunciantes sí que no por me partido. Cabe en... Bueno, a ti no sé, tú no, en no, el pues, marcador, pero eh, a mí tenemos, también. Tenemos 30 firmas en los claro. partidos, eh, eso demuestra la confianza que hay en esta casa, por algo será, y yo creo que es gracias al equipo. Eh, el feeling que hay es, es como los jugadores y pacheta, hay química. Y cuando hay química todo va mucho mejor porque cada uno da lo mejor de sí mismo y eso es lo que nos está pasando y más ahora que nos vemos las caras, claro. que yo no puedo estar en el estadio. Y eso también lo puedes notar eh, eh, precisamente con los jugadores y con los, el entrenador, eh, también se abren más a, a ti, ¿no? a, a, a Paco Gómez que es un referente en la información local, te cuentan más. Hombre, a ver, ellos cuando mmm, ven a una persona que lleva pues 30 años siguiendo al Elche, allá donde va, retransmitiendo todos los partidos y donde ellos están, en el hotel, y, eh, yo estoy... No es lo mismo que a quien no ven casi nunca o quien no viaja. Bueno, cada empresa hace lo que puede y lo que quiere. ¿no? Nosotros ya desde hace mucho tiempo en esta casa decidimos que había que estar donde se produce la noticia. Por eso, por eso quiero saber, eh, Paco, qué te han contado durante estos días después por este confinamiento y por esos dos malos resultados de, o mal juego. Bueno, el primer partido después de la reanudación del desconfinamiento eh, fue malo. Pero el resultado estuvo sí, aceptable, el empate. Sí. Pero el segundo fue peor. Sí. Este, supongo que hubo buen juego, ¿no? Sí, empezó a ser un equipo reconocible en la primera parte. <risa> Menos mal. sí Sí, me refiero a reconocible que empieza a parecerse al Elche de antes de la pandemia. Que acabó ganando, que acabó jugando muy bien... A todos nos ilusionó y sin embargo no se parecía cuando volvió contra el Extremadura que empató o tres días después contra el la Ponferradina que perdió. El del otro día contra el Girona parece que le tienen que poner un equipo potente para que él se dé sus mejores prestaciones. ¿no? Y en la primera parte ya vimos un equipo más poderoso que presionaba más arriba la salida de balón, que no dejaba jugar al Girona, más convencido, más saliendo desde atrás jugando, es decir, más parecido a lo que veíamos. Pero, ¿qué justificación da de realmente porque han estado ...tres meses parados... O el Elche es un ellos, equipo. qué justificación, porque la tuya ya la, sí, no, el es, ya la sé... ...el Elche es un equipo... ...y ellos lo dicen, y Pacheta lo dice... ...es un equipo al que... Las, ...los parones les cuesta... ...el Elche es un motor diésel... ...le cuesta, no es un gasolina que metes primero... ...y sale zumbando, el Elche no tiene esa chispa... ...cuando empieza una temporada... ...en agosto cuando empiezan las temporadas... ...lo hemos visto con Pacheta dos veces ya... ...y le cuesta mucho arrancar... ...y es lo mismo que vimos tras la pandemia... ...hay jugadores clave que estaban pesados, que les cuesta arrancar. No es que estuvieran gordos, yeah. sino que les cuesta coger ritmo. ¿Y el ritmo cómo se coge? Solo jugando contra rivales. Y yo creo que conforme pasen los partidos, vamos a ir viendo a Selche un poquito más fino, eh, más rápido. Y si tú no estás físicamente bien, se te nota. No vas a hacer rec largos recorridos porque sabes que te puedes quedar a mitad de camino, porque te sabes que te fue faltar gasolina. Uh -huh. Y el otro día ya empezamos a ver ese Elche con más chispa con más intensidad, con más ritmo. Entonces, eso lo reconocen uh -huh. los futbolistas, que este es un Elche diésel y al que yeah. le cuesta arrancar. Me gusta esa, esa metáfora eh, del equipo. pero ¿Y qué tal llevamos otra metáfora a la afición? ¿A la afición también le, le cuesta arrancar o no? Bueno, Hola, la afición Antonio. empezó después del parón muy, muy ilusionada, sobre todo por ese cambio de discurso que hizo el técnico prácticamente tres semanas antes de eh, volver a la liga y es cierto que se desilusionó un poco ¿no? con los dos primeros partidos, sobre todo por las expectativas que se habían generado y porque la última referencia que teníamos del nivel del equipo eran precisamente esas dos últimas victorias antes del COVID-19 contra ¿Pero fueron el Nuancia y contra el Rayo. Sí que hubo bastantes críticas porque la imagen que ofreció el equipo no era la que los aficionados esperaban ¿no? yo creo que todos podíamos esperar un cierto bajón en el juego porque veníamos de tres meses parados donde los jugadores habían pasado mucho tiempo en sus casas confinados eh, pero claro, sobre todo ese primer partido contra el penúltimo clasificado el Extremadura, yo creo que fue superior el equipo de Almendralejo y a pesar de adelantarte en el marcador, por cierto un elche que ha conseguido adelantarse en el marcador en las tres eh, primeras jornadas después del de parón y que no consigue cerrar esos resultados pues sí que la afición se quedó un poco desilusionada y claro que hubo críticas porque el juego no fue bueno, yo creo que contra el Extremadura y contra la Ponferradina el rival que llegaba en las mismas condiciones que tú eh, fue superior. Lo cierto es que el Elche, eh, en este caso Pacheta nos sorprendió bastante con el planteamiento que hizo el pasado viernes en el 11 titular, puso tres centrales y dos carrileros. Yo creo que de primeras cuando todos vimos eso eh, nos echamos un poco la mano a la cabeza en el sentido de que bueno, era un partido muy importante y podía dar la sensación de que el Elche se iba a echar un poquito atrás a verlas venir, a intentar no perder y yo creo que al final fue todo lo contrario. Como ha dicho Paco, vimos un equipo que presionó arriba y creo que esa fue la clave. Después Pacheta, eh, después de la victoria en sala de prensa, dijo eh, que el equipo mejoró mucho sin balón gracias a esa presión. Eh, por momentos no dejó que el Girona estuviera cómodo, que recordemos que es el equipo más rico de toda la categoría, aunque el técnico burgalés también reconoció que con balón al equipo le uh -huh. sigue faltando chispa y que es algo que espera ir ganando con los partidos. Por uh -huh. cierto, ha conseguido ganar los dos encuentros al Girona, el equipo más rico uh -huh. y también a los otros dos tanto el golaveraje se lo ha ganado a la Unión Deportiva Almería ganándole uh -huh. los dos partidos como también al Rayo Vallecano sacando un empate aquí en el Martínez Valero y ganando allí, o sea que lo que está haciendo el Elche de Pacheta tiene muchísimo mérito Pues le ponen los poderosos pero yo, yo quería seguir hablando de la afición porque lo es todo, lo es todo para el Elche Club de Fútbol y también lo es para nosotros, es nuestra audiencia Paco, ¿el Elche Club de Fútbol se está portando bien con la, con la afición? Te lo digo porque como no pueden entrar a los partidos de fútbol, eh, ¿están funcionando esas campañas de las fotos? A ver, funcionan los aficionados que quieren que su silueta aparezca ahí, bien a través del pago o de la compensación por no poder acudir a estos partidos. Creo que han sido al final unas 600 siluetas las que se han colocado en, en una de las zonas finalmente de, del fondo. Y bueno, la pena es que pues, tengamos que hablar de esta situación de estar los aficionados alejados porque se pierde la esencia de claro. lo que es el fútbol ¿no? estamos viendo multitud de partidos todos los días y vemos los del Elche sin afición y sí, aunque nos ponen sonido ambiente, sí. eh, enlatado y nosotros aquí también lo ponemos eh, pues un poco en, eh, pues porque yo creo que el mérito es en el fútbol de los aficionados, pero no es lo mismo no y yo creo que en este sentido el Elche pues, eh, se está portando con los aficionados como puede, porque están a distancia los aficionados no pueden entrar Y los aficionados ahora mismo lo que estarían deseando es que bueno, pues las restricciones se acabasen, pero lo primero es la salud. Pues lo he preguntado porque es muy bonito lo que pudimos vivir la pasada semana. Una noticia trágica porque es la muerte de un aficionado, pero ese vídeo que le hizo su hijo uh -huh. a uno de los aficionados de 91 años que falleció, sí. José Cobes, pues ha podido ser viral o ha podido propagarse sí. por las redes sociales, gracias también al club. Sí, porque él, el Elche lo compartió en su cuenta de Twitter, que no olvidemos que tiene 250.000 seguidores y que evidentemente es un gesto muy bonito, ¿no? Es una persona que toda la vida ha estado vinculada al club, pero no solo él, sino generaciones anteriores, su abuelo, eh, su padre incluso, por lo que ...he visto en el vídeo... Sí. ...pues así, si te parece lo podemos pues, reproducir... Lo, lo, lo eh, ...para que lo puedan escuchar... ...nuestros telespectadores y también los oyentes... ...un homenaje que rindió... A ...su hijo a José Cove Serrano... ...tras fallecer a los 91 años de edad. José Cove Serrano... ...para los amigos... ...Pepico... ...nos ha dejado a los 96 años... ...desde muy joven vivió muy de cerca su Elche Club de Fútbol. No en vano, su padre, mi abuelo, ya fue muchísimo tiempo empleado del club. Era el tío Pepe, el encargado de la puerta de vestuarios del viejo Altavís. José Cobes Serrano Pepico vivió por y para el Elche Club de Fútbol. Fue más de 60 años socio del club. Con lo cual pasó por todas las etapas buenas y malas ascensos descensos cooperativa y otra vez ascensos y descensos pero él siempre estuvo ahí fue compromisario e incluso fue presidente de la junta electoral en la que salió elegido como presidente del elche don Antonio Aledo Pagán en 1990 ha llegado al final de su vida con la misma ilusión que al principio ...por los colores frangiverdes... ...y como no... ...en su viaje a la eternidad... ...se va acompañado... ...por el escudo de su club... ...grabado en su lápida... ...hasta siempre papá... ...esta es la historia... ...este es el Elche Club de Fútbol... ¿eh? ...es el corazón de los ilicitanos... ...es la patria Paco... ...sí, es, es la esencia de lo que es el fútbol en Elche... Eh, ...yo como este caso... ...conozco casos de aficionados del Elche abonados de toda la vida 60 años como José Cobes y conozco a algunos que han sido enterrados con la bandera del Elche club de fútbol por expreso deseo no o sea han vivido por y para el Elche y demuestra lo que significa para ellos y para muchos de los aficionados actuales pues este escudo, esta entidad que representa también a nuestra ciudad. O sea, que es muy bonito escucharlo. Y también muy bonito, muy bonito el gesto de la institución, del Elche, porque este vídeo no solo se ha propagado en las no, redes lo, sociales, sino que lo, lo ha subido el Elche. Fundamentalmente el se, ha, se ha propagado porque el Elche lo ha hecho viral, porque el Elche lo ha compartido en sus redes sociales y a partir de ahí, claro, cuando lo pones en una cuenta con más de 200.000 seguidores, entonces es mucho más fácil que se haga viral y que claro. llegue. Entonces, por eso... Claro, y estamos Así hablando bonito. de un aficionado de 96 años. Bueno. Sí, que afortunadamente ha tenido una vida larga y, y plena y que ha podido disfrutar de su Elche muchísimos años. Fíjate, decía 60 años siendo abonado, pero seguramente antes de ser abonado también era seguidor del Elche. O sea que, fíjate qué vida más, más larga, ¿no? Bueno, yo pues creo que es... eso es ejemplo para... Para sus generaciones, ¿no? Pues para su hijo que ha hecho el vídeo, para sus nietos, bisnietos, porque con esa edad se puede tener bisnietos ya. Pues esto es lo que os hace seguir hacia adelante y trabajar, trabajar como lo estáis haciendo, Paco, bueno. con, siguiendo el Elche y siguiendo con mucha pasión, minuto a minuto, todo el juego y también todo lo que, lo que genera. Eh, sí. nuestro equipo de fútbol, nuestros colores el sí, blanco sí, y el verde no solo es un trabajo y una profesión el contar lo que pasa en el deporte y fundamentalmente en el chequeo de fútbol sino es que claro te impregnas del sentimiento, de cómo lo viven eh, tantos aficionados y tú al final eres uno más de ellos. Entonces, bueno, pues, aunque procuramos ser imparciales siempre en todo lo que contamos del Elche, a veces te dejas llevar, ¿no? Pero bueno, bueno eso, eso es bonito. Digamos que eres normal. una tú llevas la mitad, lleve, llevas 30 o 33 años contando. 30 Llevo años, 31 años. 31 años contando mm. el Elche Club de Fútbol aquí en nuestra ciudad. Y continúas. Sí. El A Todo Gol también lo tienes hoy y tienes el Elche en punta. Así que dinos... Eh, ¿Qué tienes? ¿Qué, ¿Qué personajes? Nada, pues hoy en el Chen Punta analizaremos en la tertulia habitual eh, con nuestros eh, contertulios, presidente de Peñas, eh, periodistas, el, el partido, esa importante victoria. Esta noche en A Todo Gol eh, lo que vamos a tener es un a todo gol un poco más express, porque es que hoy ya habla Pacheta de manera telemática en rueda de prensa de cara al partido de mañana, porque mañana hay fútbol, entonces pues eh, hablaremos de todo lo que sucedió en el partido, el resumen, los protagonistas, eh, el propio Pacheta en doble rueda de prensa, y recordamos que eh, esta semana habrá doble a todo gol, esta noche a las 10 y cuarto, y el martes, aunque es festivo, El, perdón, el, o sea, mañana es sí. el partido mañana es el partido, el mañana miércoles. el miércoles aunque es festivo, tendremos a todo gol a las 10 de la noche, ahí sí que tendremos de manera telemática también porque el Elche no, eh, presencialmente no deja futbolistas, tendremos a un jugador, veremos cuál es el mejor, porque, insisto, mañana hay partido y mañana a las 7 lo contaremos aquí. Pues vaya, en... Paco, la primera vez que el 24 de junio va a ser fiesta autonómica, sí. porque es la primera vez, os toca trabajar. A ah, José Antonio también, ¿no? Eh, ¿no? Yo me voy a librar. Él se libra, <risa> sí. él se libra. pero bueno, pero no te pasa. preocupes, ya me lo, yo me lo convalido. El viernes me cojo yo libre y trabaja él, no te preocupes. Pero, pero si es, no hay hogueras, José Antonio. No, pero bueno, un día de descanso descanso pues sí. no está mal sí después es de tres después de tres meses de confinamiento bueno bueno pero aquí hemos trabajado los tres meses sí, sí, eh la verdad es que Aquí sí. no hemos parado no hemos tenido vacaciones ni siquiera las dos semanas de hibernación y tú Paco. lo sabes bien sí sí sí Paco eh. Pues eh, lo dicho, tenemos citas importantes sí, a la una y media porque viene, ha vuelto el Elche en punta a la una y veinte. A la una y veinte. Elche en punta, que ya es eh, desde la semana pasada el horario habitual de una y veinte a dos, con las redifusiones de dos y veinte a tres y de tres y veinte a cuatro. Esta noche a las diez y cuarto a todo gol. Recordamos mañana a las siete y media Elche Deportivo de La Coruña. Desde las siete lo contamos aquí y el miércoles, pues también especial a todo gol a las diez de la noche con todo lo que suceda en ese partido. José Antonio, muchas gracias. Muchas gracias, Ros. La semana que viene hablamos de los dos partidos, contra el sí. Deportivo y también contra Las Palmas, que jugarán también el sábado otra vez. Sí, aquí el de partidos. Solamente hemos tenido tiempo para hablar del Girona, de la victoria. Claro, eh, no pero es normal. No, no, es que anterior ya lo contamos. O sea, lo que. Sí, ¿no? El anterior no lo contamos. Sí, en la última tertulia era de dos partidos. Ah, sí, vale, sí, vale. Claro, vale, claro. Vale, sí, entonces sí. tenemos un. Sí, vamos nos tocaba, bien, vamos nos tocaba bien, el bien, vamos bien. Vamos bien, vamos bien. Me he liado. Muy bien, Ross. Hasta gracias, luego. Hasta luego. Gracias, José Antonio. Y nosotros no se vayan, no se vayan porque ahora viene la ronda de noticias. Vamos a contar más actualidad. En esta ocasión tenemos con nosotros un momento, tenemos la sintonía de informativos y tenemos ya a Iciar Martínez preparada cuando son las 10 y 27 minutos. Quedan tres minutos para las 10 y media, Iciar, y nos traerás muchísimas noticias. Buenos días. Buenos ¿qué días, tal? porque hemos tenido un fin de semana por lo menos repleto de bañistas en las playas. ¿Cómo ha ido? Eso es. Bueno, ha sido el primer fin de semana de esa nueva normalidad en las playas, aunque tienen las playas una imagen más de nueva que de normalidad, porque está sectorizada. Eh, hay controles de aforo, tenemos que tener la mascarilla hasta que accedamos. En fin, Como decía, una nueva normalidad extraña a la que nos tenemos que ir acostumbrando aquí en las playas ilicitantes Una nueva normalidad es el primer día después del de estado de alarma que ha caducado y que el alcalde pues, ha querido también dejar un mensaje muy claro y es que no se cansará de repetir todos las, las, los responsables políticos que ahora más que nunca se necesita de esa responsabilidad social. Sí, el mensaje que ha mandado Carlos González ha sido de apelar a la responsabilidad ciudadana para no dar pasos hacia atrás.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 Bueno, pues es lo que dice. Así empezaba su mensaje, dura minuto y medio, pero no tenemos tiempo para más. Se bueno, pues es que la emergencia sanitaria se está diluyendo poco a poco, pero continúa muy latente la emergencia económica. La Palma Blanca ha sido una de las grandes olvidadas de la Consejería de Agricultura, por lo que el Ayuntamiento ha tomado parte, ha tomado cartas en el asunto y va a destinar 50.000 euros a los artesanos. Para ello realizará una modificación presupuestaria. Y según el edil de turismo Carles Molina, el equipo de gobierno.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 Bien, pues tenemos ayudas directas, esos 50.000 euros, y lo que está diciendo Carlos Molina es que también hay eh, préstamos sin intereses, pero que hay que devolver. Exactamente. Pues veremos si también hay más ayudas por parte de la Generalitat Valenciana, porque siempre nos dejan en todo lo que se refiere al palmeral ilicitano, al ayuntamiento ser el gran pagano, uh -huh. <ríe> el que tiene que pagar. Un palmeral que es patrimonio no solo de los valencianos, sino de todo el mundo. Exactamente. Bueno, pues también estaremos eh, pendientes de ver cómo avanzan estas ayudas a los artesanos, que tan pendientes están de ellas, ¿no? Sí, sí. Y la página de sucesos muy larga, ¿no? Por de desgracia. Semana, este fin de semana ha habido movimientos sí, en la página de sucesos. En primer lugar, la Policía Nacional ha detenido a una persona eh, especializada en el robo del interior de vehículos. Observaron por el centro de Elche que una persona portaba un saxofón en el interior de una bolsa. Descubrieron que había sido robado. Es un saxofón de alta gama, valorado unos 4.000 euros. Eh, fue sustraído días anteriores en un vehículo estacionado en mucha miel. Lo encontraron aquí y, bueno, ya se sido devuelto a su legítimo propietario y continúan analizando Me alegro muchísimo que mm. haya podido recuperar un instrumento eso es Continúan analizándolo porque no descartan esclarecer otros robos similares de características a que o ocurrió O que se Elche. dedicaba a robar dentro mm. de los coches Exactamente, no es el único suceso como decíamos, el sábado sobre las nueve de la mañana un ciclista tuvo una caída en un camino a la altura de un club de golf de aquí de Elche y hasta el lugar de los hechos se trasladó una unidad de SAMU y un helicóptero medical El equipo médico asistió al ciclista de 44 años por politraumatismo y tras la asistencia, pues el herido fue trasladado al Hospital General de Alicante en un Samo. Y también nos llega otro suceso desde Tabarca, porque el sábado por la mañana también en la isla se decomisó un alijo de 7,5 kilos de hachís. Estaban distribuidos en 17 paquetes que se encontraban algunos en las rocas de los espigones de la isla y otro cuando los policías fueron, eh, estaban hasta flotando en el agua y los descubrieron gracias a... A la colaboración ciudadana, porque fue un aviso de un particular que vio pues, extraños bultos ¿no? y, y alertó a la policía. La policía local los decomisó y los entregó finalmente a la Guardia Civil de Alicante. Así que, como decíamos, una página de sucesos bastante cargada este fin de semana. Y con Alijo en Tabarca, uh -huh. de Hachís, madre mía, pues así está. Y menos mal que tenemos esta semana, eh, en cuestión de hogueras. Tenemos las playas cerradas, con lo que no tendremos esa masificación eh, que se produce o que se producía el 23 de junio por la noche, la víspera de San Juan, y tenemos esa fiesta. Exactamente. Las, bueno, el ayuntamiento, tanto el de Elche como el de Santa Pola, no ha autorizado la fiesta de San Juan, entonces en las playas no se va a poder celebrar la noche de San Juan, tampoco va a haber, por tanto, transporte como ha habido todos los años para fomentar esa fiesta, ¿no? ni tampoco el servicio de limpieza. Por tanto, este 23 de junio no va a haber la celebración de la noche de San Juan, pero sí el miércoles sí que será fiesta. Pues en cuestión de minutos vamos a llamar a Ramón Abad, eh, para, el concejal de seguridad, para ver cómo está montando ese dispositivo de control Exacto. del litoral, uh -huh. Porque sí que están prohibidas las hogueras en las playas, uh -huh. veamos, y están cerradas a partir de las 11 de la noche, veamos ese plan de contingencia también cuando se aplican esas medidas. Eso será en unos minutos después de esta ronda informativa. Pero hablando de fiestas, ICIAR... En la Junta del, de Gobierno Local del pasado lunes ya tenemos eh, la fiesta de, del segundo lunes de Mona, la fiesta ah, de San Vicente uh -huh. recu recuperada en nuestro calendario local. El 2 de noviembre, pues lunes ¿sabes? 2 de noviembre. Hay que apuntarlo. El miércoles es fiesta en Elche, 20, bueno, en la Comunidad Valenciana, el 24 de junio, pues, eh, San Juan, la festividad de San Juan, primera fiesta autonómica, Exacto. primer año en que se decreta uh -huh. esta fiesta autonómica y el 2 de noviembre, se celebrará eh... el segundo lunes de Mona bueno, se celebrará <risa> sí. San Vicente se ha trasladado esa fiesta de San Vicente que el confinamiento pues nos la quitó uh -huh. y se ha trasladado al 2 de noviembre yo creo que con buen criterio porque el 1 caía a domingo con lo que el 2 de noviembre nos permite si hay misterio poder disfrutar más de las fiestas del final, del colofón del festival, del festival medieval y de las representaciones extraordinarias del misterio. Ese fue el motivo por el que el equipo de gobierno acordó que el 2 de noviembre va a ser fiesta aquí en el este año. Pues tocamos madera, vamos a ser muy cautos, muy pre, pues, eh, vamos a prevenir en todo lo posible para que no haya rebrotes en el Para ché. que sigamos en esta nueva norma. Ni en la comunidad valenciana, ni en este país ni en el mundo. Vamos a llevar mucho cuidado y fiar. Muchísimas gracias Nada, estamos de vuelta con estas noticias y más. Sí. Estaremos de vuelta a la una del mediodía, Marga García y yo. A la una en punto. Volvemos a escuchar a Iciar Martínez con Marga García. Eso es. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y nosotros cerramos ya esta ronda de noticias. La habíamos comenzado con la tertulia deportiva por ser lunes. Hemos continuado con Iciar Martínez y ahora la cerramos con Vicente Bordonado porque nos interesa y mucho saber... ¿Qué, semana, qué, está, qué, ¿Qué tiempo nos espera para esta primera semana del verano? Vicente Bordonado, muy buenos días. Muy buenos días. Comenzamos la primera semana del verano con temperaturas no tan elevadas debido al viento de componente marítima que va a frenar el ascenso de las mismas. Durante esta madrugada en buena parte del territorio, especialmente en el sur del Candaelch, hemos alcanzado mínimas que han rondado los 17-18 grados. Aquí en la ciudad la temperatura nocturna no ha bajado de los 20 grados. Para esta mañana cielos despejados, situación de viento en calma tendiendo a flojo de componente nordeste a partir de mediodía, viento flojo de componente este, rachas en torno a los 25-30 km por hora, cielos completamente despejados para esta tarde y a alcanzaremos temperaturas similares a las de ayer máximas que en buena parte del territorio van a rondar los 28 29 grados en alguna pedanía pegada al parque natural de Hondo rozaremos los 30 grados. Mañana martes más de lo mismo, el avance de la masa de aire cálido seguirá garantizando y reforzando la estabilidad atmosférica con cielos despejados pero el viento flojo de componente este que se activará a partir de mediodía va a tratar de frenar el ascenso a las temperaturas, de para mañana, de nuevo alcanzaremos en la ciudad valores en torno a los 28-29 grados mínimas que durante esta próxima madrugada no bajarán de los 20 grados. El miércoles veremos algún intervalo muy puntual de nubosidad de tipo alto, se forman algunas bajas presiones al norte del continente africano, temperaturas sin cambios significativos y el último tramo de la semana, jueves-viernes marcado por la estabilidad atmosférica el jueves rozaremos los 30 grados y el viernes Retrocede un poco la masa de aire cálido para dejarnos temperaturas en torno a los 28 grados. Hasta luego. 101.4 Telehealth Radio marca. Ara més que mai evite embriços. La col·laboració ciudadana és molt important. Per tu, pel TVI, pel teu avi, per les persones que tots els dies treballen desinfectant i netejan la ciutat. Giansa els teus guants i mascaretes usades a les papereres, al contenedor o a la brossa de ta casa, i així entre tots evitarem que augmenti la possibilitat de la propagació del covid danau. No abandones els teus guants, deposítals a la paperera o contenedor. Aquest gest ens ajuda a tots. És un conseil d'Urbacer i Ajuntament d'Elx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 Alcorta Motor, tu concesionario San John, en Elche, Sor José Pancorta, 35 y en sanjonalicante.com.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 con Rosmar y Alonso. Pues hemos llegado ya al final de este desconfinamiento, hemos entrado en la nueva normalidad y nosotros queremos saber qué podemos hacer a partir de este lunes. Y para ello contamos con el concejal de Seguridad y Emergencias Ramón Abad. Muy buenos días, Ramón. Hola, buenos días. Bien, ¿cuál es la norma? ¿Se establece y se mantienen las mascarillas? Es lo único por lo que nos pueden multar. Bueno, más que es porque hay que seguir siendo conscientes de que la pandemia sigue con nosotros y tenemos que mantener esta medidas de, de cine personal y de distancia social pues, para evitar que, que el virus se propague, que no tenga ningún rebrote y sobre todo también pues, manteniendo la distancia de seguridad de nuestro medio pues, para beneficio de todos, ¿no? para que no, no, no pueda haber ningún rebrote. Y también. también Era algo especial porque sigue siendo una situación extraordinaria de esta nueva normalidad. Bien, pues ahora con la nueva normalidad, ustedes los ayuntamientos eh, cobran un papel especial e importante. ¿Qué medidas son las que han aplicado ustedes para que la ciudadanía se sienta segura y se pueda evitar esos rebrotes? Pues eh, básicamente la nueva normalidad eh, se, se transfiere sobre todo en la libertad de movimiento ya no está limitado el movimiento. Ahora ya podemos desplazarnos por todo el territorio nacional. Eh, siempre, pues hombre, teniendo en cuenta, como he dicho antes, que la pandemia está ahí y que hay que ser consciente de la situación, pero ya somos libres para circular por todo el territorio nacional. Ya no existen esas franjas horarias para paseo o no para circular. Y, por lo tanto, hay que ser conscientes de la situación. Y luego el resto es porque ya se van abriendo. Eh, tanto establecimientos como instalaciones públicas siempre con unos aforos que son los que establece el, el decreto, en este caso, del gobierno valenciano y, sobre todo, lo que se incide mucho es en que hay que guardar esas distancias de seguridad y esas medidas de, de higiene colectiva y personal. Las instalaciones públicas lo más difícil es la playa. Tenemos nueve kilómetros de playa, tienen ustedes ya ese plan de contingencia, lo presentaron la pasada semana, ¿cuándo han empezado a aplicarse las medidas y cómo ha estado funcionando este pasado fin de semana, el sábado y el domingo, las playas y el control eh, de las personas? Sí, eh, como bien dice, se presentó la semana pasada y no son unas medidas que tienen una fecha de inicio, sino que se van marcando de manera paulatina de manera progresiva. Este fin de semana ya se hizo un control sobre los aparcamientos en las playas y ya hubo un momento en la mañana de ayer, domingo, que hubo que restringir los accesos porque eh, había mucho, mucho movimiento sobre estos aparcamientos, había muchas visitas en las playas y hubo que restringir estos aparcamientos con esa situación, porque tenemos que ser conscientes que también el aforo de nuestras playas... Está limitado, está restringido y pues hay que convivir con esta nueva normalidad. Cuando dice que hubo que restringir los aparcamientos, ¿qué significa? ¿Que cerraron ustedes? ¿La policía local tuvo que cerrar el aparcamiento? ¿Cómo, cómo se, se sí, controla bueno, el aparcamiento? Creo que ya hubo que cerrarlo porque no, no, se admitía más, no podía admitir más capacidad a las playas y había bastante intensidad en el plástico y hubo que cerrarlo durante un tiempo para, para permitir esa rotación y esa movilidad también dentro de las playas. Y en cuanto al transporte, eh, ¿ustedes han controlado también el transporte? Porque tengo entendido que hay menos auto, autobuses que antes por esa reducción. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está este asunto? Ya desde el pasado viernes todas las líneas de, de transporte desde el casco urbano también a, a las playas ya ha recobrado la normalidad. Y la, la policía local ha estado haciendo durante este fin de semana control en las paradas de autobús para evitar la situación que se dio el pasado jueves de, de un autobús lleno de gente que fue un fallo de la empresa concesionaria al permitir más capacidad de, de pasajeros en el autobús de la permitida. Con lo que la Policía Local también está vigilando esas paradas de bus, está vigilando los aparcamientos, hay afluencia masiva. ¿Y cuándo se van a reparcelar eh, las playas? ¿Hubo reparcelación? Vamos a hoy ya se ha desplegado la práctica totalidad de la unidad turística en nuestras playas y a lo largo de los próximos días iremos anunciando cuándo procedemos a la reparcelación, a lo que es la sectorización y a todas las medidas que, que presentamos El viernes pasado en, en ese plató La unidad turística se ha desplegado, se ha desplegado hoy lunes eh, y los controladores eh, que se supone tienen que venir a tienen que ser contratados por la Generalitat Valenciana para reforzar al personal del servicio de salvamento y al personal también de las unidades de la policía local. ¿Cuándo estarán? Sí, están eh, contratados por la Generalitat con fecha 24 de junio, pero tienen que pasar primero un periodo formativo de 7 días. Entonces los tendremos ya de forma operativa en nuestras playas a partir del 1 de julio. A partir del 1 de julio. Hoy ha empezado la unidad turística y tenemos un reto. Tienen ustedes un reto porque han prohibido la realización de hogueras en las playas ilicitanas mañana martes, noche, víspera de noche de San Juan. Sí, así es. Eh, mañana martes, desde las 7 de la tarde, se vaciará la playa de bañistas y no se permitirá desde esa hora el acceso a nuestras playas, eh, siendo conscientes de que desde una noche de San Juan eh, no, no se podía controlar eh, los accesos, la concentración masiva de ciudadanos y, por lo tanto, ahí eh, apelamos a la ciudadanía a que, a que esa noche no esté en las playas porque las. No va a estar totalmente prohibido. Eh, precisamente eh, mañana se va a cerrar a partir de las 7 de la tarde las playas, pero en ese plan de contingencia ustedes también contemplan el cierre de las playas para la, la limpieza de las mismas a, a primera hora de la mañana hasta las 9 y luego a partir de las 11 de la noche. Sí, sí, porque el servicio de limpieza tiene que actuar en las playas, actúa de noche y es un servicio de limpieza altamente mecanizado. De, Y, no contractores, y por lo tanto es incompatible la presencia de ciudadanos en las playas a esas horas con la limpieza de, de las mismas. También han tenido que trabajar con las piscinas municipales descubiertas. ¿Finalmente cerrarán a mediodía para eh, poder facilitar la limpieza de las mismas? Eh, sí, ahí la Concejalía de Deportes está ultimando todo el protocolo y esta semana también anunciará cuando abre las piscinas descubiertas, las piscinas de verano las piscinas recreativas y cuáles son todas las medidas y todos los protocolos que se tienen que aplicar. Pues eh, po poco a poco vamos recuperando esa normalidad y el ayuntamiento, en cuanto al personal del ayuntamiento, ustedes son una empresa de más de mil y pico trabajadores, ¿Han, ¿hoy, lunes, después de este estado de alarma, han vuelto todos a trabajar, están todos ya en sus puestos de trabajo o van a mantener ustedes el teletrabajo? Bueno, el ayuntamiento hay que decir que desde el 25 de mayo ya prácticamente cuando empezó la atención al público eh, ya tiene prácticamente a la totalidad de sus trabajadores eh, eh, trabajando, bien de forma residencial, o bien de punto de trabajo. Y, eh, ahora, a día de hoy, es eh, obligatoria esa cita previa también para acudir a cualquier oficina municipal y de momento lo vamos a mantener así si hubiera que tomar alguna decisión. ...sobre el tema del trabajo... ...también en la en las la próximas fechas. Les queda también trabajo... ...por tanto con los sindicatos... ...pues muchísimas gracias Ramón Abad... ...por informarnos de qué forma... ...vamos a comenzar esta semana... ...que de desconfinamiento... ...ya hemos terminado ese desconfinamiento... ...y esperemos, esperemos que no haya rebrotes... ...porque en estos momentos... ...cuál es la situación de la ciudad... ...en cuanto a los nuevos contagios. La situación es altamente positiva que están prácticamente vacíos de enfermos de, de coronavirus y hay que apelar a esa responsabilidad y a ese comportamiento modélico que se ha tenido desde el principio para poder seguir con este camino. Pues con ese mensaje terminamos con el mensaje de la responsabilidad social del concejal de Seguridad y Emergencia, Ramón Abad. Gracias. Muy bien, gracias. 101.4 Teleelch Radio Marca.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 Tu salud no puede esperar. El servicio de urgencias de IMED-ELCHE cuenta con un completo equipo de profesionales listo para atenderte las 24 horas del día, sin esperas. Una atención rápida y segura para ti y tu familia. Colaboramos con tu aseguradora de salud. Servicio de urgencias del hospital IMED-ELCHE. Factor humano más tecnología punta. En Cervecería La Sabata, disfruten su amplia terraza de cada desayuno. De las cañas con los amigos, de las cenas los fines de semana. Cervecería La Sabata, con dos salones para comer y pasar grandes momentos. La Sabata, con todas las medidas de seguridad, siempre a tu lado. Cervecería La Sabata, Concepción Arenal 157, Sector Quinto, Elche.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 ¿Cuál era mi plaza? Uf, mira que se aparco en la plaza del jefe... Mejor lo dejo en la calle. Después de tanto tiempo, quizá hayas olvidado la emoción de conducir, dónde solías aparcar o hasta el Audi que querías, porque todo se olvida, ¿no? O eso dicen. Audi Star Together. Del 1 al 30 de junio tienes el Audi que deseas con todas las facilidades financieras. Encuéntralo en audi.es. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el Móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Si tiene una empresa de calzado y quiere controlar los procesos de fabricación desde la creación de modelos y escandallos hasta la facturación y tesorería, consulte a GESDEMO. Empresa ilicitana con más de 10 años de experiencia trabajando para el sector calzado tanto en empresas de producción como comerciales. Contáctenos en gestemo.es o en el 670 05 89 89. En GESDEMO conocemos el sector calzado y somos la solución a sus problemas de gestión y control. En Elche, tus restaurantes son Águila Bar. Disfruta de la mejor y variada gastronomía de nuestra zona. Prueba nuestros arroces. De pulpo, bogavante, meloso de rape y verduritas, conejo con serranas, arroz negro, de sepia y alcachofas o costra. Tapas Delicatesen, amplia sugerencia de mercado en productos frescos de la Bahía de Santa Pola y extensa carta. Sin olvidar su terraza donde disfrutar los mojitos más fresquitos y exóticos del verano. En Elche, tus restaurantes Águila Bar. Síguenos en las redes sociales ven a estudiar formación profesional en Salesiano San José Artesano de Eiche podrás estudiar en grado medio gestión administrativa, electricidad y electrónica, carrocería y electromecánica del automóvil, mecanizado de fabricación mecánica, FP básicas de mantenimiento de vehículos, electricidad y fabricación de elementos mecánicos también grado superior de diseño en fabricación mecánica, te ofrecemos trato personalizado prácticas en las mejores empresas FP dual y nuestra bolsa de trabajo más de 50 años formando a jóvenes los elevados porcentajes de inserción laboral nos avalan. Plazo de inscripción del 17 al 25 de junio. Salesianos San José Artesano Elche, en carretera de Matola. Porque educar es cosa del corazón. Faltan siete minutos para llegar a las once en punto. Nuestra compañera Rosa Lucas está ya preparándose para realizar su programa Entre Amigos este lunes 22 de junio. Nosotros nos vamos, nos despedimos con dos canciones, la de Nate Diamond, Sweet Caroline todo un himno, y también pondremos a Gabinete Galgari con su... La culpa fue del cha-cha-cha, con ellos les decimos adiós, mañana volvemos con más música veraniega, con más entrevistas y con más noticia, hasta el martes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 One touching warm, reaching out touching me, touching you.